En las historias el tiempo puede volver atrás Y saltar hacia adelante No tiene forma fija Cuando Atima y Mahoma tuvo 12 años Fue vendida por el señor y Cabrera Y enviada a trabajar a una hacienda de la provincia de Mendoza A pesar de su triste situación La niña tuvo ingenio suficiente para ocultar su espejo De modo que nadie se lo quitara Atima y Mahoma lo mantuvo con ella oculto y a salvo Años después Atima y mamá obtuvo permiso del amo para casarse con un esclavo de la hacienda. Y en el año 1802 nació una niña, esta vez sin importar cómo los amos decidieran llamarla. Atima y mamá susurró el nombre elegido a oídos de la recién nacida. Se trataba de un nombre que unía las dos partes de su vida, África y América, las dos orillas del mar. Te llamaremos a ti más silencio.